Hoy nos acompaña en la programación local de Radio Tudela, el concejal del Ayuntamiento de Tudela, Don Iñaki Magallón, concejal de festejos, deporte y protección civil. El motivo, pues la presentación de varias acciones que se van a dar en la capital de la Ribera. Por un lado, finaliza el plazo para presentar cartel de fiestas. Bienvenido, Don Iñaki. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nos encontramos con el día de finalización del cartel de fiestas de Tudela. ¿Qué plazos podemos explicar a la gente? Bueno. Sí, pues ya han llegado al Ayuntamiento los carteles que van a participar este año en la fiesta de Tudela de 2017 y ahora nos reuniremos el jurado el día 18 de abril ya para dar a conocer los seis carteles finalistas. Luego en las bases este año hemos recogido que hay cinco días hábiles para, para alegar contra algún cartel por si hay algún fallo dentro de las bases Y a partir del día 24 de abril ya se empezarán las empezará la votación popular, que es como el año pasado, es por Internet y mediante el SAC. Hablamos de, de esa modificación de los cinco días, ¿no?, para evitar problemas y que de esa forma el cartel que sea el ganador eh, no de lugar a dudas. Sí, más que el ganador, uno de los seis. Igual se cuela entre los seis algún, algún cartel que, que al jurado se nos escapa de que puede ser un, una copia o un que, que ha podido pasar alguna vez y, y si eso se dan esos cinco días hábiles para que la, la ciudadanía o el que sea alegue, alegue contra contra un cártel que sea que sea que sea malo no vale. por lo tanto para las personas que quieran eh, conocerlo qué días van a poder empezar a votar y hasta cuándo tiempo a través del sac Sí, pues el día 18 de abril daremos eh, a conocer los seis finalistas eh, se darán los cinco días hábiles para para alegar ...y a partir del 24 o 25 de abril ya... ...empezarán las votaciones... ...serán 10 días... ...y entonces el 4 o 5 de mayo... ...ya se sabrá el cartel que anunciará la fiesta de todo el 2017... Eh, ...¿el año pasado hubo una participación aceptable... ...este año más o menos, como la valoráis? El año pasado nos sorprendió... ...fueron más de mil personas las que participaron... ...en la votación de cartel... Era la primera vez que se hacía... ...era algo que no sabíamos cómo eran las expectativas y valorábamos entre 600 700 personas, ¿no? con técnicos de, con, mm. con profesionales de los carteles que pero no hemos visto que la ciudadanía se ha volcado los tuelanos y las tuelanas se ha volcado en, en el cartel de sus fiestas. Un tema ha tratado y nos acercamos pues esta... otro de los puntos que queríamos abordar con el concejal de Festejos de Protección Civil con Don Iñaki Magallón, es el concierto de las verduras, que tiene que ver con mis cafeína y con X de baño. Sí, pues este año se va a organizar, como bueno, el año pasado, un concierto doble con X de Baño, que es un grupo de aquí de Tudela, que es un grupo conocido que está teniendo premios a nivel nacional, y luego un grupo Miss Cafeína, que es un grupo, yo no entiendo mucho de música, pero debe ser de un grupo indie, así está muy entretenido ahora para la juventud y para los menos jóvenes, es un grupo que ahora está apostando fuerte. Plaza de los fueros. Sí, Plaza los Fueros, el día 22 de abril a las diez y media de la noche. Eh, eh, hubo también polémica a referente que un concierto de Loquillo iba a coincidir con el concierto de Los Secretos. Eh, por las redes sociales circuló esa información en el mismo día. ¿Qué nos puede decir? Sí, yo es que a las redes sociales ya le presto mínima atención, ¿no? Eh, se... Había un... No, no llegó a acuerdo, había... Había un contacto con, con Loquillo, ¿no? para que para que viniese a actuar ese día en fiestas de las verduras y no no se llegase a ese acuerdo, se no, no es que no es la palabra filtrase. Se sacó de contexto lo que lo que iba a un acuerdo de gobierno que es algo bastante serio, se, se salió de ahí. Eh, el grupo se enteró y no le hizo mucha gracia y Y al final pues se rompió ese, ese preacuerdo o acuerdo que, que había con Luquillo. ¿Pero iba iba a ser en la misma fecha que el concierto de los secretos? Sí, en el acuerdo de gobierno iba para esa fecha, sí. ¿Y, y cuáles son las causas para ponerlo el mismo día? Pues las causas era que el fin de semana... O sea, queremos hacer dos fines de semana potentes en las fiestas de las verduras. El primero, como el año pasado, era el concierto y el segundo es el de los pinchos. Así tenemos dos días fuertes. Antes se hacía el día de los pinchos el mismo día que el concierto. Uh -huh. Por lo tanto... Y van a coincidir de haberse de haberse producido. Sí, y este concierto también coincide con, con los secretos, sí. Eso es, que es el mismo día. Dos eh, fechas eh, importantes, los secretos por un lado del Gastán Bide, Miss Cafeína, otro tipo de público, sí que es cierto que no es tan similar, ¿no se podría decir así? Sí, no, son dos grupos diferentes a lo que es lo que yo, sí. Y nos vamos a, al tema... Que nos vamos a encontrar una tradición, ya son 37 años que se lleva celebrando la Vuelta a la Mejana, que este año es una carrera solidaria con un lema, correr por todos. Sí, pues de, quería empezar agradeciendo al, a los alumnos del Colegio Jesuitas porque se pusieron en contacto con el Ayuntamiento que querían organizar una carrera solidaria. El ayuntamiento ya tiene carreras ya organizadas, tenemos casi todos los meses tenemos una carrera y decidimos que lo mejor para tanto como para Tudela y como para para estos chavales en vez de organizar una carrera nueva, que mejor que organizar una carrera que ya está que ya está preparada, ¿no? casi, que necesitamos colaboración y quisieron colaborar gustosamente para organizar la vuelta de la Mejana y eso, Y van a participar. Eh, lo que pedimos es que va a haber gente para donar lo que quiera. Se puede donar, a la vez que recoges el dorsal, donas un euro, dos euros, cinco euros, lo que dese la gente. Y ese dinero va a ir destinado para causas sociales, como pueden ser Villa Javier, Anfa, Centro Lasa y el, la asociación Andar. La planificación de la carrera, como todos los años, por la mañana del día domingo 23 de abril. Sí, así es, se dan los mismos recorridos de siempre, es un recorrido a la Vuelta a la Mejana dentro de las jornadas de las verduras, ¿no? Y los recorridos son los de siempre. Destacar que este año los tanto los chicos como las chicas van a correr juntos desde Benjamines se hacía hasta cadetes que corrían por separado creemos que ya hay que empezar que los chicos y las chicas corran juntos yo creo que es un paso más, ¿no? hacia la normalidad, hacia la, la igualdad y, y desde Prebenjamines ya los chicos y las chicas van a correr juntos que es un cambio que no se había hecho ni en San Silvestre y, y ahora ya lo mantendremos para San silvestres carreras de MIMED para todas las carreras que, que organiza el Ayuntamiento ¿Y premio solo va a haber para un ganador o va a haber premios para chicos y chicas? No, para chicos y chicas sí, sí pero creemos que tienen que correr juntos Aclarado este tema con el concejal de festejos, deporte y protección civil También el año pasado recordábamos como personas se habían eh, inscrito o habían empezado a correr con, con perros Este año lo vais a seguir permitiendo, o se va a dejar un poco cada persona que haga lo que quiera No, el año pasado fue una marcha que fue una marcha de la Asociación de... por la Igualdad y este año cambia. es una carrera por todos, no es una marcha como tal, entonces no, no se puede con mascotas.